También lo puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo dial, el 100.8 de la FM de Berriozar y ratia, pero eso sí, en repetición. Y en cuanto concluye el programa de hoy, lo subimos a las redes sociales, más concretamente lo subimos a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia, para que lo puedas volver a escuchar. ...cuando más te guste, el día que más te interese... ...aparte de escuchar el programa... también puedes leer las noticias más destacadas de la semana... ...te damos a conocer la agenda de conciertos con sus respectivos carteles... videoclips y temas musicales... ...todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia... ...tenemos 90 minutos por delante... ...tenemos hora y media... Para compartir contigo el decimoquinto trabajo discográfico de la formación de Bilbo Doctor Deseo. El álbum Igual y Diferente, una mirada distinta. Álbum en libro, CD más DVD. Esta banda de Bilbo que celebra sus 30 años. Una banda que comenzó en 1986. También escucharemos a la formación de Steya Lizarra. Kelly Kapowski, que vuelve sin cumplirse dos años de lanzamiento de su primer álbum No se ve el final con su nuevo trabajo discográfico De la mano del sello GOR, el álbum Hacia Adelante También escucharemos las novedades de las formaciones Los del Rayo que atentos porque nos vamos con una propuesta bastante interesante Y es que como quien dice, acaban de nacer... ...esta formación de Nafarroa... ...la formación llamada... ...Bao Will Destroy Your Planet... ...primer trabajo discográfico con 10 temas... ...todas ellas en euskera... ...luego te comentaremos algo más... ...y podrás disfrutar de dos de los temas... ...incluidos en este primer trabajo discográfico... ...de esta banda navarra... ...estos son algunos de los grupos... ...que vas a poder escuchar durante esos próximos 90 minutos... ...en una nueva edición del programa Euskal Música... ...tu con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria... ...cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde... ...nueva cita que tienes el sábado y el domingo... ...en la misma franja horaria 6, 7 y media de la tarde... ...pero eso sí, en repetición... Y si os parece vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la formación de Steya Lizarra Lo vamos a hacer con Kelly Kapowski ya que sin cumplirse dos años del lanzamiento de su primer disco No se ve el final, Kelly Kapowski vuelve a la carga de la mano del Seyo Gore con Hacia Adelante, su nuevo trabajo de estudio El disco consta de siete temas y una breve introducción en el que demuestran una mayor madurez musical Dando lugar a un disco más compacto y directo La grabación se ha llevado a cabo entre diciembre del 2015 y marzo del 2016 La batería ha sido grabada en Estudios Iman en Oteiza Y el resto de la grabación y mezcla se ha realizado en Astor Estella Lizarra Por el batería y programaciones de la banda Aitor Sarria Si te parece, vamos a abrir ya lo que es este nuevo trabajo discográfico Segundo álbum para Kelly Kapowski Y de él te extraemos los temas Acción-Reacción Y otra vez, con esta formación de Estella, con esta formación de Lizarra Kelly Kapowski, comenzamos el programa de hoy de Euskal Musical Estaban sonando dos de los temas incluidos en este segundo larga duración para esta formación de Lizarra, Kelly Kapowski, los temas Acción, Reacción y Otra Vez. Dos de los temas incluidos en este álbum titulado más concretamente Hacia Adelante. Hay que comentar que esta banda eh, comenzó a principios del 2012 con Aitor Sarrián, Batería y Programaciones, Daniel Gutiérrez, Bajo y Coros, Iñaki Martínez, Guitarra, Ramón Ugarte, Guitarra e Íñigo García de Caldeano a las voces. Y de Estella, de Elizarra, nos vamos hasta Bilbo. Más concretamente, nos vamos con lo que es el nuevo larga duración para la formación Doctor Deseo. Doctor Deseo, una banda que presentó el pasado miércoles 6 de abril su decimoquinto álbum Igual y Diferente Una Mirada Distinta. Durante los últimos meses, la banda ha estado centrada en la grabación y mezcla de las canciones de este nuevo trabajo con el ingeniero de sonido César Ibarreche. El nuevo disco se ha editado en dos soportes. Por una parte está el libro CD-DVD y por otra está el CD-Audio en Digipack. El libro CD-DVD Se compone de un CD de 8 canciones nuevas grabadas en estudio y el DVD es un regalo de Doctor Deseo a su público y se incluyen 13 temas del disco ofrecido en 2014 en la Astena Gusía de Bilbo, más tres canciones del concierto homenaje de Le Caitio. El segundo formato es un digipak CD con las canciones eh, nuevas canciones de estudio. Con la salida del libro CD DVD Doctor Deseo despierta del letargo anual con un nuevo espectáculo, Dos deseos convertidos en placer, 15º disco y vuelta a los escenarios con mucha carga emotiva. Ya estuvieron por aquí por Iruña Más concretamente los pudimos eh, ver en la sala central el pasado 16 de abril El 30 de abril estarán en Gasteiz, el 6 y 7 de mayo en el Café Anchoquia de Bilbo El 13 de mayo en Barcelona, el 27 de mayo en Madrid Y el 3 de junio estarán en la sala Aquelarrellas de Menorca Nos vamos con ellos, nos vamos con Doctor Deseo Y con los temas Buenos Propósitos y Como Lágrimas en la Lluvia Keza perdié Estaban sonando dos de los temas, incluidos en el decimoquinto trabajo discográfico de Doctor Deseo, banda de Bilbo, formada por Francis a la voz y guitarra rítmica, Toro a la guitarra y coros, Raúl a los teclados, Joé al saxo y clarinete, Yoshi al bajo y coros y Champi a la batería. El álbum, igual y diferente, una mirada distinta. Libro, CD, más DVD. Y de Doctor de Deseo nos vamos con algo más eh, movidito Nos vamos con Brigada Improductiva Una banda que nace en Iruña en 2007 Tratando de crear un sonido propio dentro de la música rock ska Combinándolo con la alegría del folk Y dando como resultado un ska heterodoxo y verbenero Este estilo se ha transmitido a su maqueta del 2010 Y primer disco manos arriba del 2012 Con su segundo trabajo Gato por Liebre en 2016 Profundizan con un resultado más definido Enérgico y contundente Tras más de un centenar de conciertos Dentro y fuera de nafarroa Y diversos reconocimientos Ganadores del Servuroc 2011 Y G9 de universidades Participantes en en ruta 13 Este septepto sigue adelante Conquistando escenarios con el objetivo De disfrutar junto al público Con una música energizante Y crítica, ya estuvieron por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Parte de los componentes de Brigada Improductiva Para hablarnos de este nuevo Larga duración Gato por Liebre Y de él te vamos a extraer los temas Víctima y Suseneán Con la colaboración de Xavi Solano De Esnebelcha Miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de ofensas De uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas De dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras es el pecado de la razón humana como todos los inquietan Envarido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada Porque en después del saqueo se aplica la ley de tierra En una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao Víctima, víctima, víctima, y que Víctima, víctima, se bebe la piel Víctima, víctima, que caiga a la red Para impedir que muevas los brazos para cortar tu vuelo de raso No, no No calienta igual el sol bajo nuestro pie No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie asociada sabe de peligro de la jugada serás uno más de los miles que se lleva cualquier plaga no de mosquitos y de mosquetones de machetes y de hachas de calaveras blancas de hambell de miseria víctima víctima víctima que víctima víctima se be la piel víctima víctima que caiga pedir que muevas los brazos para cortar culo de brazo no no no calita igual el sol bajo nuestro pies no no no calita igual el sol bajo nuestro pie no no no calita igual el sol bajo nuestro pie no no No calienta igual, ¡qué chill! Bajo nuestro piel. Sonando, dos de los temas incluidos en ese álbum de Brigada Improductiva Gato por Liebre, los temas Víctima y Susenean Brigada Improductiva, en Banda de Luña que como te comentaba anteriormente Comenzó su andadura en 2007 y que está compuesta por Héctor a la batería Por Héctor Tuelli al bajo, por Mario al trombón, por Asiera la trompeta Por Javi al acordeón y a las voces y por Álvaro a la guitarra Y de Brigada Improductiva nos vamos a Con Lenau, ya que el grupo Oñatierra Lenau, después de haber adelantado Su primer disco en las redes sociales En septiembre del año pasado Puso a la venta, el 3 de febrero El disco en formato CD El diseño de este CD está basado En pinturas del integrante del grupo Ander Echaniz, los integrantes De Lenau son Iker Martínez de Zuazu Egoich Olalde, Joseba Aramburu Y Ander Echaniz El grupo se formó hace 3 años Y en todo ese tiempo ha trabajado mucho Para componer y encontrar un sonido propio, todo ese proceso les llevó en julio del 2015 al estudio Garate Landwine para grabar con Kaki Arcadazo las 11 canciones que componen este nuevo material de esta banda oña Oñaitarra nos quedamos pues, con ellos nos quedamos con Lenao, nos quedamos con el álbum llamado igualmente que ellos Lenao y de él te extraemos los temas Susenean, Emity y Escuta Tú Música Música del Now nos vamos con el ambicioso proyecto de una persona el Oñatierra Íñigo Ibarrondo miembro fundador, cantante y bajista de la banda sanon Stoner él solo por su cuenta con gran mimo con creatividad advierta e insaciable ha ido Cosiendo estas completas estructuras de canciones Él ha grabado casi todos los instrumentos Mezclado y producido el disco Aunque ha contado con la ayuda de sus compañeros de Saron Stoner, Egoits Olalde a la batería Y mikel Zarqueta a la guitarra durante la grabación Es el nuevo proyecto musical del señor Íñigo Ibarrondo El nuevo proyecto musical de Shingira Y de él te vamos a extraer los temas Vidayari y Arnildegui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 Nos vamos con la primera de las dos novedades que tenemos en el programa de hoy de Euskal Música La primera de ellas es una formación que se hace llamar Los del Rayo Que fueron el primer grupo que grabó GOR en 1991 Junto al grupo y con el Drogas como productor musical del trabajo Pachi, su antiguo cantante, se fue a vivir lejos y el grupo se deshizo Pasaron los años, no subimos nada de ellos Hasta la aparición del primo de Pachi, Juan Carlos Como cantante sustituto y que fue capaz de liar a Leo Pei y Alonso otra vez y rescatar el nombre y el espíritu de la banda para editar su segundo larga duración en dosis chiquitas ahora en 2016 regresan al panorama musical con lo que es este su nuevo trabajo de estudio sin alas para volar, una formación compuesta por Juan Cara a las voces por Leo a la guitarra y coros por José al bajo, por Alonso a la batería y por Peyo a la guitarra y a los coros, nueve canciones te puedes encontrar en lo que es este nuevo álbum lo que vamos a escuchar, los temas TITULADOS QUIERO DECIRTE Y QUE SE QUEMEN DENTRO Mundo Quiero decirte Que desde que tú Llegaste No he dejado de sentirte Ni un segundo Te quiero Tanto decirte que con tan solo mírate se me olvidan las miserias de este mundo quiero decirte que si no pudiera verte iría ciego a buscarte a lo más profundo te quiero dar tanto, tanto que puedo orar Gero tanto Que ahora quiero mucho más Y aunque suene atópico Yo por ti daría mi vida Y aunque suene estúpido Yo la luna te daría Y aunque suene atópico Por el mundo cambiaría Y aunque suene sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico, reciente trabajo discográfico de esta formación de Los del Rayo Un álbum que salió a la venta el pasado viernes y un día más tarde, el pasado sábado, ya lo estaban presentando en la sala central de Iruña En ese fiestón del vigésimo quinto aniversario del sello discográfico GOR Y de Los del Rayo, nos vamos con el nacimiento de un grupo navarro, nos vamos con el nacimiento de la formación navarro Baobats Will Destroy Your Planet, que acaba de entrar entre las nuevas propuestas musicales en el ámbito de la música neuskera como si de una ráfaga de viento se tratara. Entre las reverberaciones y los teclados nos trasladan a la década de los 80, pero explorando el sonido desde una perspectiva actual. Estas canciones reflejan identidad y carácter, lo cual es mucho para un álbum debut. Nos quedamos con este trío, nos quedamos con la formación Baobats, Will Destroy Your Planet y de él te extraemos los temas Egun Ilunak y Betiko Gawa. Ahí estaban dos de los temas Como puedes comprobar Temas cortos Pero interesantes, como te comentaba anteriormente, con las reverberaciones y los teclados que nos trasladan a la década de los 80. Hay que comentar que los puedes ver en directo el 7 de mayo en la Sala Bomberenea de Tolosa. El 14 de mayo estarán en Iruña, en el subsuelo. El 5 de junio en Café La Palma de Madrid. Y el 11 de junio volverán a Iruña en el Festival 360. Y de la formación Baobabs Will Destroy Your Planet, nos vamos... Con Yosuyo Nimas Seguro que ya te acuerdas de ellos Porque ya estuvieron por aquí, por Euskal Música Para presentarnos este su álbum Menos punk, más rancheras Y además se tocaron un par de temas En acústico, con acordeón y todo Nos vamos a introducir pues con este Primer álbum y de él te vamos a extraer Los temas Erris, Erri y Gaiso ahí Zerri hibitzea Fesari Festa ni festa esatruen dendezela Bazerta ezkin guztiak irozea Poli tabai hori ofizioa Baia balauka handia harazoa Sonando dos de los temas incluidos en ese Primer trabajo para Yo Su Yo Ni Más El álbum Menos Punk Más Rancheras Los temas Erris, Erri y Gaisho y Y nosotros que vamos A poner ya el punto y final al programa de hoy De Euskal Música. Ya sabes que estamos contigo Cada jueves en directo entre las 6 Y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes Sábado y domingo la misma franja horaria Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Pero eso sí en repetición y cuando tú Quieras ya sabes que nos puedes escuchar Este programa a través de Las redes sociales, a través de Facebook barra euskalmusica berriozar y ratia hoy hemos escuchado entre otros a la formación de Lizarra, Kelly Kapowski que regresan con su nuevo álbum Hacia Adelante nos hemos ido hasta Bilbo para escuchar a Doctor Deseo con ese decimoquinto álbum, igual y diferente una mirada distinta, 30 años ya de andadura musical esta formación también hemos escuchado a Brigada Improductiva a Lenau, y las novedades de Los del Rayo y la formación de Nafarroa Baobats ...Will Destroy Your Planet... ...con dos de los temas... ...incluidos en ese primer trabajo discográfico... ...también hemos escuchado a Yosuyoni más... ...y nos vamos a despedir... ...con el primer trabajo discográfico... ...para la formación de Mendillori... ...para Aunchape... ...ya estuvieron por aquí... ...por Euskal Música... ...para presentarnos este álbum... ...y ya están en los estudios... ...preparando lo que va a ser... ...el segundo larga duración... ...no sabemos si estará listo... ...para antes del verano... ...o tendremos que esperar... ...a la nueva temporada... ...para poder disfrutarlo... ...pero mientras tanto... Nos vamos a quedar con este álbum Moscorta el er Rebeldeac y con los temas Askatasuna y Moscorroac. Dos de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico para esta joven banda de Mendigiorri, Aunchape. Con ellos os decimos adiós. Será hasta la próxima semana. Dentro de siete días volvemos para compartir contigo durante 90 minutos, para compartir contigo durante hora y media todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, un saludo a Gur.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 ...de 6 a 7 y media de la tarde tienes una cita con toda la música local... ...en Euskal Música, aquí, en Berriozar y Ratia. Euskal Música también en las redes sociales... Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Novedades discográficas, noticias, videoclips, el programa de la semana. Todo esto y mucho más en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Euskal Música en las redes sociales. usar y rata en el 100.8 de fmx